4 3 2 O Sino atención a petición se empieza el programa la otra oreja La otra oreja un programa musicalmente incorrecto melódicamente tendencioso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 Hola, hola. Damos comienzo al Pro 541 de La Otra Oreja. El programa de Eduardo Nachman. ¿Y cómo es este programa, Lara? Un programa de radio musicalmente incorrecto. Y aquí en sus versiones sonora. Exactamente, pocas palabras y mucha música. Nuestro mail otrooreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay algunas radios que vamos a nombrar que irradian esta emisión la red de radios independientes próximas a Nueva York, qué huelga desde la Ciudad de México, frecuencia libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Disonancia Radio desde Tegucigalpa, Honduras. Radio Chacaruna desde Medellín. Contagio Radio desde Bogotá en Colombia. Radio Placeres desde Valparaíso en Chile. También eh, eh, la radio de Chiloé eh, nos remite este programa. Eh también eh, Radio La Pujante desde La Valla al norte de Mendoza. En la Patagonia rebelde Fisque Menú con General Roca Antena Libre y de orugas y mariposas Radio Web Artesanal que se difunde por um, internet casandras.org casandras con x casandrs.org de Nuken Radio Comunitaria Sudaca de Trelew um, en la ciudad de Buenos Aires FM La Tribu Radio Asamblea, La Colectiva y La Retaguardia en la provincia de Buenos Aires. Está entre otros el Radio Activa, la Radio del Colectivo Cultural en Ingeniero Maschwitz, está Radio Libre desde Santa Teresita en Mar del Plata, La Revuelta y estamos haciendo este programa desde Radio de la Azotea. ¿Con quién hacemos este programa, Lara? En la locución, Liliana Daúl y Quique Pessoa. Y yo que soy Lara Moyano Silva. Está bien, ¿y en la operación técnica? En la operación técnica, Pablo Gus. Perfectamente. ¡Hola, Willow! ¿Y vos quién sos? Drio Gael Natsman Soria. Sí, ¿cómo me vas a reconocer a tu propio nieto? Sí, te reconocí, te reconocí. ...este... bueno... ...y así comenzamos... ...la otra oreja de hoy... ...estás escuchando... ...por la otra oreja... ...la otra oreja... ...de mujer... ...y en la gira que hicimos... ...por Centroamérica... ...filmando Las venas siguen abiertas... ...que se está editando en este momento... Eh nos encontramos en una Nicaragua muy difícil. Muy muy difícil, muy complicada y y no había libertad, ¿no? De de, de movilización, de... pero hay ciertas mujeres que resisten. Nos encontramos con Mónica Baltodano fuera de Nicaragua porque está expatriada y Mónica Baltodano, una comandanta sandinista a la cual saludamos, nos manda el primer tema de hoy. Vamos a volver Nicaragua. Por la otra oreja, de mujer feminista. Como hormiguita bajo la tierra que trabajando está Muchas se han ido, muchos se quedan y juntas lucharán. Se están cuidando unas a otras, saben que volverán porque algún día todas juntitas van a celebrar. Vamos a celebrar Panaflora se nos han quitado las calles y han arrebatado nuestra libertad nos han encerrado nos han exiliado nos han querido callar las tiranías no duran por siempre hay fecha de caducidad pues lo más valioso de nuestra esperanza jamás, jamás podrán atar ah, vamos a volver a las calles juntos más las semillas van a florecer vamos a volver a las calles juntas vamos a volver volveremos a abrazarnos cada 8 de marzo las semillas van a florecer no pueden robarnos los sueños no pueden meter presos los pensamientos por fuera nos ven calladitas pero bajo tierra creció la semilla somos como orpitas nos ven pequeñitas pero somos miles Nos ponemos a rechazar somos resistencia somos invencibles vamos a volver a las calles que tamamos a volver merecemos abrazarnos cada 8 de marzo la semilla van a florecer vamos Minista. ¿Estás escuchando por la otra oreja? La otra oreja de mujer. Y en nuestra gira por Centroamérica estuvimos con Carla Lara. Estuvimos en Honduras específicamente en Tegucigalpa el 30 de agosto el día de, del detenido desaparecido y estuvimos con Berta Oliva en el centro de, de Tegucigalpa y eh, al día siguiente se entregaba el documento de los desaparecidos en en Honduras eh bueno, eh en la casa de la presidencia que la presidencia no estuvo, eh, la presidenta no estuvo Estuvo estuvimos con la ministra de derechos humanos, digo de derechos humanos. Y y ahí Carla Lara cantó una canción que fue levemente repudiada por algunos porque es el himno, el himno de de Honduras, pero Carla Lara le cambió un poquito Le cambió un poquito la letra. Tu bandera, himno de la resistencia, por Carla Lara. La otra oreja. Tu bandera es un lampo de cielo por un bloque de nieve cruzado y se ve en su fondo sagrado. 5 estrellas de pálido azot En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravillas escudan De un volcan tras la cima desnuda Hay un astro de nítida luz Tú tan bien o oh mi patria te alzaste De tu sueño sereno y profundo tú también enseñaste al mundo destrozando el infame esclavo y de tu cielo bendito traslalt caballo de alma indomable como un ave de negra pluma que el golpista fugaz se perdió Bandera es un ambo de cielo Por un bloke de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azul En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas bravijas escudas Volcan tras la cima de sutta hay un astro de nitidad Morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera, y en tus filetes gloriosos cubiertos. Serán muchos son duras tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lazo de cielo. Për un bloke de nieve cruzado Y se ven en su fondo sagrado Cinco estrellas de pálido azud En tu emblema que un mar rumoroso Con sus ondas pravías escuda De un volcán tras la cima desnuda Hay un astro de nitidad mastro de nítida luz ando por la otra oreja. La otra oreja de mujer. Y en esta otra oreja de mujer, eh próximos al 8 de marzo, eh vamos a a, a pasar la música que nos sugirió Carla Lara y además Vamos a pasar la entrevista, el encuentro que tuvimos con la querida Carla Lara. Quiero que la certeza de mi cariño quede expresada en tu seguridad y que lejos puedan volar tus sueños aunque la distancia sea el precio a pagar. Kilometros y de olores, distancia de ciudades y de gustos, distancia de kilómetros y olores, de voluntades, e intenciones. Mi amor no va a decirte lo que se hace y lo que no digo secreto que te dice que creo en vos y guiá solo un guiño una sonrisa una señal que dice que te quiero re que te quiero y que creo en vos rechazo la receta esos amores que te convierten en mi réplica y desfiando al amor que cada día te hace cómplice de la fe en los demás que vos creces mientras yo aprendo aprendo cómo cambia el mundo Lo cotidiano, lo fundamental, la moda lo va y todo. Mi amor no va a decirte lo que se hace y lo que no. Es un código secreto que te dice qué creo en voz. Mi guía solo un guiño, una sonrisa. Unas seňal Que dize que te kiyero Y re que te kiyero Y que krego en vuz nuevo yo te quiero tuya y nunca mija yo no soy tu molde o tu referente hija cuando necesites de otro y en la medida en que yo me sienta en que yo me sienta correspondida aprenderé que aprendí a querer nos desprendía yo no va a decirte lo que se hace y lo que no es un código secreto que te dice y crebu en voz mi día solo un guiño una sonrisa una señal Qué dice que te quiero y re que te quiero y que creo en vos. ¿Dónde estamos? Estamos en una ciudad caótica en un pueblón grande Teuxigalpa en una casita que está en un barrio muy céntrico, muy lleno de cuestas, de subidas altísimas grandes. Me me doy fe, ¿eh? doy fe de eso. <risa> eh, sí, la geografía de Teuxigalpa es bien accidentada y es hay muchas empinadas así terribles y calles muy estrechitas. <risa> Pero eh uno se acostumbra a su caos, no, yo realmente me siento muy de aquí. Pero hace 9 años eh, la casa donde nos recibiste estaba era un llano muy tranquilo. Sí, era una casa en condiciones distintas también era eh, estaba mi mamá y todavía en vida, uh -huh. vida y era la casa de mi mamá eh digamos era yo vivía con ella para cuidarla, no ella conmigo, ese uh -huh. era el acuerdo. Eran sus cosas incluso, también porque mi mamá había pasado eh una separación eh matrimonial, ya ya ella con bastantes años, pues como a una edad en la que a una le cuesta volver a pensarse después de un matrimonio de muchos años, cinco uh -huh. hijos e hijas, entonces era como Para mi mamá un tiempo anduvo viviendo como con todos sus hijos y al final llegamos al acuerdo, yo me voy a ir a vivir con vos, tráete tus cosas y yo soy la que te va a acompañar. Y a esa casa fue que vos llegaste, que además era una casa que digamos era amplia, pero también recibía a mucha gente, pasaba mucha gente uh -huh. por esa casa y a mi mamá le gustaba mucho eso. Mm. Sí. ¿Quién es Carla Lara? Carla Lara es una cantora. <risa> Una mujer eh, digamos, yo podría decir que ha sido persistente, que me he sostenido mucho tiempo haciendo esto, nunca eh quizás en el mismo ritmo, Hay, han habido épocas como de hacer también otras cosas, ¿verdad? He hecho mucho trabajo político, eh trabajo en derechos humanos y y Y la música siempre ha estado ahí. Y a quizás han habido etapas de mi vida en la que la música es lo primordial, digamos, la actividad principal. Pero no solo no logro vivir eh de la música, no sostenerme económicamente de la música, sino que también este país no te da este no te no te da respiro, ¿no? Y siempre hay como otras cosas en las que involucrarse y hacer. Uh -huh. Entonces, creo que es que si sí, tengo claro que lo mío es la comunicación y la y la música un un pilar y la radio el otro, ¿no? ¿Qué con qué música nos convidás inicialmente? Pues yo diría que empecemos como en el orden el primer disco que grabé fue en el 2004. Se llama Donde Andar, ese primer disco Y de ese primer disco a mí me gustaría compartir una canción que es de Guadalupe Urbina, que es una cantautora costarricense, una muy buena amiga. Y ella eh vino a Costa Rica cuando grabamos en el 2004, porque íbamos a cantar juntas Amor con que pie. Pero también y la cantamos y la grabamos y está grabada con su voz y la mía. Pero la que quiero compartir es el poema que yo le escribí a mi hija Marcela y ella musicalizó, ¿verdad? Y contarles también que es un poema que yo le escribí a Marcela cuando tenía 6 años. Cuando lo grabamos Marcela ya tenía qué tenía, ya era adolescente, más que adolescente. Y Guadalupe cuando yo le pasé el poema dijo, "Ay, yo tengo una hija también, mujer, y yo hubiera querido decirle a mi hija todas estas cosas, así también me gustaría concebirme en la maternidad, sin apego, sin idea de que se repita en bus." Me gusta, y de verdad le puso esa música tan hermosa. ¿Cómo se llama el tema? A Marcela. ¿Estás escuchando? Por la otra oreja. La otra oreja de mujer. Escuchamos parte de la entrevista que le hicimos a Carla Lara presentando el tema que antes antes eh emitimos, ¿no? A Marcela y ahora seguimos conversando con Carla Lara. ¿Qué pasa con Carla Lara del 2004? Después de grabar Donde Andar, eh resulta en el 2005 una gira por Dinamarca y España. Cuando yo grabé Donde Andar, yo trabajaba con una organización danesa, una organización de cooperación. Y la que era mi jefa me dijo, "Te voy a despedir." porque voy a tener un disco. Entonces ahora anda a cantar. Y me despidió. <risa> y me dijo, "Y te voy a preparar una gira, vas a ir a Dinamarca. Vamos a ir acá, pero a cantar, ¿verdad?" Yo trabajaba como administradora y hacía contabilidad y esas cosas. Entonces me fui, nos fuimos con el grupo que eran en ese tiempo otro grupo, otros músicos o no, filmó a una girita de Dinamarca, España. Luego pues muchas presentaciones, comenzar a ser una persona pública, digamos, en la música. El acercamiento también al movimiento feminista, en descubrirme incluso yo, no como como una persona, una mujer feminista. Obviamente que el feminismo que descubrí en esa época pues ya no es el feminismo con el que me siento más cercana, ¿no? Y más pues por esto el feminismo de esta capital es bastante eh institucional, blanco, ¿no? Y eso, pero bueno, eso fue el ese fue el como el feminismo que yo conocí y con el que me acerqué. Entonces también comenzó como una Carla más en el escenario, más asumida de TIHI, ¿no? Como en la con con las primeras, los primeros acercamientos a eso. Y pasó en el 2008 eh estábamos acabamos de terminar el primer el segundo disco que se llama Antes del Puente cuando vino la huelga de fiscales y esta es una huelga que se hizo contra la corrupción y sobre todo la en todo lo lo referido a a hechos de corrupción eh de fondos estatales, ¿no? Casos emblemáticos que le han significado a este país eh pues el empobrecimiento en el que todavía está, ¿no? Y y casos que han ido quedando cada vez engavetados, engavetados, no más allá de de quién se tourne en el gobierno. Entonces se inicia una huelga que la inician los fiscales del Ministerio Público, pero a la que nos incorporamos un montón de personas de de diferentes eh, eh otras actividades y se logra armar una cosa muy grande que además trasciende Tegucigalpa y hay otras ciudades que comienzan también a sumarse en actos de huelga de hambre contra la corrupción. Y de toda esa movida nace el movimiento amplio por la dignidad y la justicia. Y a mí se me queda el disco ahí en el medio, ya terminado de grabar. También el el productor de ese disco y y el autor de la mayor parte de los temas de ese disco es Yeco Hernández. Y él se enojó mucho porque yo me fui a la huelga de hambre. Y me dijo que era un irresponsable, que yo no sabía lo que yo tenía que hacer. Mhm. Uh -huh. Y pero sí, esa huelga terminó en en mayo del 2008, más o menos ahí como por el 27, 28. Y luego pues tomó todo ese tiempo hasta finales de diciembre del 2008 que ya presentamos ante del puente. ¿Hay responsablemente qué tema vas a presentar ahora? <risa> responsablemente. Ay, ese disco es muy bonito, ese disco es un homenaje a las dos ciudades, a Teuxigalpa y Comayaguela. Tiene mucha memoria pues de este de este lugar. Y ah Casi todas son de, de Yeko, la mayor parte de las canciones de ese disco. Hay un par de covers también. Está Yolanda, está Guillermo Tell, de Carlo Parella, y Yolanda de Pablo. Con permisos. <risa> Con sus respectivos permisos. Me gusta un escrito de Alfonso Guillén Celaya, Lo Esencial. Lo Esencial tramaco yo dafer las cosas quiero admirar su obra es la gana de compensar de los fuertes ninguna la vuelve enchar vale menos ninguna vale más Representamos fuerzas capaces de creer Todo somos algo necesario y valioso El que construye la torre, el que construye cabaña El que siembra ideas, el que siembra trigo, el que teje, el que cose, porque dentro de la justicia no pueden aver aristocracias del trabajo y todos dilatamos y engrandecemos la vida se escuchando según la otra oreja. Ahora seguimos